tiene fin All the Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis loco. No vamos ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She ...estamos en la nada... ...y si la contracción o la revolución sirvieran de algo... ...todos seríamos santos... ...todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas... ...y escandalosos, tontos. Se abre de brazos la paz... ...para que la fusilen sin más pensar... Días. Ya estamos aquí con la luna llena en el cielo, una luna redondita, que ha tocado hoy martes y con la charrería Cuestas. así nos trae esta, este saco de cazuelas y de sartenes nos trae entre ellos mucha información también para hoy para esta noche bueno desde los grupos ecologistas hay bastantes dudas sobre sobre qué, qué hace el gobierno con las centrales nucleares que supuestamente ya están obsoletas y deberían de cerrarse por su antigüedad pero esto solo por dinero parece que hacen todo lo contrario ahora finalmente el gobierno revoca la orden de cierre de la central nuclear de santa maría de garoña en burgos bueno esta central que debería cerrarse ya urgentemente el próximo 2013 parece ser que ahora el gobierno da luz verde a esta central para continuar abierta hasta el 2019 Algunos grupos eh, eh, opinan que esto se trata de una temeridad especialmente grave tras el, el accidente de Fukushima en Japón, aunque aquí no haya terremotos, hay otros problemas ya que esta central nuclear de Garoña eh, tiene distintos componentes ya obsoletos. Ah. poco han quedado contentos la cumbre de los pueblos en Río de Janeiro tras tras la cumbre de los gobernantes de la conferencia del Río Más 20, que parece ser que tan solo ha servido a, la, a, a las corporaciones multinacionales y empresas y gobiernos y ONGs para que hagan sus negocios. Así, a través de la ONU, llama acciones clave para una acción co colaborativa entre empresas, gobiernos y ONGs, que co construye la legitimación de las compañías para expandirse en sus sectores por todo el mundo. Es decir, se ha construido el espacio perfecto para que el desarrollo del lobby por parte de las compañías multinacionales, ...en el marco de la conferencia de Río 20... ...haga haga sus trapicheos, claro... ...con bueno, así Erika nos va a hablar sobre sobre este tema también... ...desde rebelión.org... ...bueno, recogemos la última información... ...que, que observamos de la lucha minera... ...y como no... De, ...del encubrimiento de todas estas luchas... ...y otros problemas que hay actualmente... Eh, ...por la Eurocopa de Fútbol. Si sí, para muchos es un orgullo ...y cantar soy español, soy español, soy español... ...nosotros pensamos... Que eres tonto del culo bueno perdona a todos eh, todas las futboleras hay al otro lado pero es que no puedo evitar este sentimiento ya que otros eh, tienen ese sentimiento tan grande de ser español porque ese equipo gana a ...gana la Eurocopa y demás... ...yo tengo el mismo derecho... ...a sentirme indignado... ...por tanta tontería social... Bueno, simplemente una opinión personal ya que a mí la roja me la actor bien floja y, y eso que han conseguido durante todos estos días hasta que se ha acabado esta eurocopa en la calidad otras otras historias que pienso yo mucho más importante para todos y todas aquí sigue sin más eh, vamos a ver si hoy el subcomandante hoy parece que está despierto ven ven aquí ven está está despierto el comandante Veraquín. Sí, está, está está alerta, le vamos a disponer en marcha la nave o o casco hoy. 3 vale. Muy bien, así me gusta, que, que hables también. 3-10 9 Muy bien, muy bien. Seven, Parece que hoy six, va todo puntúa. De alguna manera 1 0 10 9 8 7 6 5 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Muy nueva como sentarse en este sillón A estas altas horas de la jornada oh, sí, un cierro, Ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay. ay. ay. ay. ay y y masajito en los pies ya te casas El capitán oh. bueno, bueno, bueno, me parece que ha habido algún corto circuito por aquí A ver, su comandante, ven Ven, guapo, ven ¿Qué es lo que pasa? Eh? Que esto no, no va ¿Qué has liado? ¿Qué has liado ahí? Ya no soy yo el único Que le haría con los botones Como veis, esta, esta empresa Va bien siempre Va bien de, de cojones No sé qué va a hacer de nosotros hoy, no sé, no sé yo, ¿eh? Me parece a mí que esto no tiene... Has probado darle al botón azul, a ver qué pasa. Dale al azul, dale azul, ahí, ahí. 8, 7, 6, 5. Ya esto es que habíamos ido pero parece que que no, que no, no acaba de arrancar esto 2 1 10 7 6 Bueno compañeros, vamos a empezar con un tema así de chicos de sal, por ejemplo, que tenemos aquí con la renglada, ¿puede ser la renglada? No, la renglada no, esta, puerto de maíz de Deus, esto para ver si nos aclaramos. Deus sozinho e diz Deus ilumine seu caminho e guarda Deus na cristaleira. Cristo perto dos cristais, Cristo assim perto demais. Cristo já é um de nós, carne e pão e vinho. Tem gente que não deixa Deus em paz Tem gente incapaz de viver sem Deus E o trata como um funcionário seu Deus me livre, Deus me guarde, Deus me faça a feira Cristo dentro da carteira 10% rei dos reis Cristo um conto de réis O garçom não há videira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 Deus na cristaleira Cristo perto dos cristais Cristo assim perto demais Cristo já é um de nós Carne osso, pão e vinho Tem gente que não deixa Deus em paz Tem gente incapaz de viver sem Deus Eu trato como um funcionário seu Deus me livre, Deus me guarde, Deus me faça feira Cristo dentro da carteira 10% rei dos reis Cristo um conto de réis O garçom não há videira Essa gente é o diabo e faz da vida de Deus o inferno Essa gente é o um diabo e faz da vida de Deus o inferno essa gente é um o e faz da vida de Deus o inferno Essa gente é um diabo e faz a vida de Deus o inferno essa gente é um diabo faz da vida de Deus no inferno essa gente é um diabo e faz da de Deus o inferno essa gente é um diabo e faz da vida de Deus o inferno essa Vemos al absurdo de la faz de la Tierra. Una pregunta que me no he hecho siempre es por qué ningún gobernante mandatario vive cerca de una central nuclear, ya que son tan seguras para ellos. ¿Por ¡Oh, Bueno, finalmente el gobierno revoca la orden de fiebre de la central nuclear de Garoña, eh, que sería para este 2013. Ahora da luz verde a la central hasta el 2019, para ecologistas y grupos de distinta índole, se trata de una temeridad especialmente grave tras el accidente de Fukushima, dadas las malas condiciones de seguridad de esta central. <risa> Bueno, según esto la exposición de motivos resulta simplemente En un conjunto de posturas ideológicas indocumentadas your... Bueno, así nos vemos hoy con la producción o la autorización De funcionamiento a la nuclear de Santa María de Garoña hasta el 2019 eh, Como decimos, esto es una temeridad Recordar que el, el, el Centro, el Comité de, de Seguridad Nuclear da esta esta orden de traspasar su informe. El reactor número uno es idéntico al de Fukushima y está incluso en mejores condiciones. El de Fukushima dicen que esta central de garoña la autorización se basa en informes técnicos ...del propio Consejo de Seguridad Nuclear... ...que son cuando menos bastante sorprendentes. Bueno, se trataría de autorizaciones... ...condicionadas a que la central... ...realice cambios profundos en su diseño... Eh, ...hacen algunas preguntas a algunos colectivos... ...como por ejemplo... ...por qué es necesario realizar reformas... ...si esta también está central... bueno este informe se trataría de una nueva muestra de la tibieza del consejo de seguridad nuclear con las centrales nucleares que otorga al gobierno la potestad para tomar esta decisión tan temeraria entre la exposición de motivos llaman la atención algunas afirmaciones sacadas de un manual de comunicación de la industria nuclear Se dice por ejemplo que las nucleares contribuyen a la independencia energética cuando todo el uranio y la tecnología son importadas que contribuyen a abaratar el precio de la electricidad y a enjugar el déficit de la tarifa cuando la forma de fijar precios en nuestros mercados eléctricos no refleja la bajada de precios de las fuentes más baratas. Bueno, recordar que ayer mismo volvían a subir la tarifa eléctrica, nos volvían a subir la tarifa eléctrica todos y todas. Bueno, en este artículo nos recuerdan que la central de Garoña debería cerrarse inmediatamente por el estado del esnable en que se encuentra, ya que tiene problemas de corrosión en su circuito primario, como demuestran las fisuras del barrilete y de las penetraciones por donde entran las barras de control. bueno para los que no entendemos estas barras serían auténticos frenos de esta central y es necesario cambiar cientos de metros de cables que hoy por hoy no garantizarían un funcionamiento seguro por otro lado recordar también que su contención no está preparada para controlar los gases explosivos ...lo que se ha demostrado vital en el accidente de Fukushima... ...los operadores no estarían a salvo de los gases radiactivos en caso de accidente... ...y han estado violando también los límites de temperatura de vertido de aguas en el río Ebro... ...así en caso de escape radioactivo... ...las consecuencias serían graves... ...puesto que se, contena, se contaminaría... ...todas las tierras de las riberas del Ebro... ...desde el embalse del Sobrón... ...hasta las desembocaduras... Run, run, run, babe, run, run. ...recordar al gobierno... ...que con esta decisión da un paso atrás... ...y actúa en sentido contrario... ...de muchos gobiernos del mundo... ...que han establecido calendarios de cierre... ...de sus nucleares... ...o han reducido eh, sus programas nucleares como por ejemplo Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, Japón, Bulgaria y otras. Sus apuestas por la energía nuclear es desplegarse a los intereses de las empresas eléctricas y moverse al revés de los tiempos en que vivimos. Es la raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Es como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal Rodrigo está entrando. Un pete sue pisado en el patio de un colegio. Cállese, cállese, cállese, cállese, cállese, cállese. No ve que le está siguiendo el juego. <risa> Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Chills quick you, voices pick you, crows hex you. You'd like some postal wizard kiss all be gone sí bueno en Italia y Alemania recordamos que no son los dos únicos casos que han sido en estos dos últimos años éxitos importantes del, del movimiento antinuclear ...un país entero ha dicho no a lo nuclear... ...de forma masiva en referéndum y otro... ...sería la cuarta potencia económica del mundo... ...abandona la era atómica también. Oh. Bueno, según la red eléctrica de España... ...llevamos un decenio con excedencia... ...en la producción eléctrica... ...nuestra capacidad de generación es sobredimensionada que va más allá, mucho más allá, de la aportación de los ocho reactores nucleares en funcionamiento en España, actualmente serían 8 gigavatios frente a los 55 gigavatios excedentarios. Bueno, nos recuerda salvador lópez que si jubilamos estas ocho centrales se seguiría siendo excedentario con margen con mucho margen así la jubilación no anticipada hace largo tiempo exigida permitiría un desarrollo de las tecnologías renovables generando mucho más empleo de que del que generan las nucleares en su funcionamiento actual ni que decir tiene que el efecto colateral los puestos de trabajo que pudieran suprimirse provisionalmente aunque seguiría habiendo trabajo durante años con el desmantelamiento de los reactores y con el cuidado y tratamiento de estos residuos radioactivos generados Bueno, en España, aparte del nudo de la diversificación que representan las nucleares, aparte de los puestos de trabajo que han generado, las renovables, que serían el sol y el viento, suponen o suponían, habría que decir tal vez, disminución de importantes o importaciones de combustibles fósiles. Bueno, sin ir más lejos, en el 2010 España fue el primer productor de energía eólica... ...de la Unión Europea, por delante incluso de Alemania. Se construía un 30% del total, nada parecido en casi ningún otro sector. La energía de origen eólico llega a cubrir en, en, en 16 de abril del 2010... ...nada menos que el 60% de la demanda eléctrica de toda la península... Bueno, así los objetivos que tienen ahora estas centrales es comercial electricidad de fuentes renovables. Esta iniciativa, señalan algunos, toma pie en otras existentes en otros países, cuya financiación estaría basada en la banca privada. A cold that freezes and pours the surroundings full as no breath can be taken it drowns and relieves to see the black turn into yellow and the yellow into black nosotros que tenemos todos estos problemas con nuestra nave es porque todavía funcionamos a pedales pero estos problemas siempre nos llevan a algo bueno siempre a corta o alargará nuestra vida la pedales su comandante a pedales que esto no pare vamos vamos a dar pedales a ver cómo se ve cómo se ve la vida desde, desde otra zona Vamos a ver, vamos a, a... ¿Se puede abrir la ventana? 530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de arosados en el polo norte uh, no yo, ¿eh? de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. Vamos, el... a mejor, vamos a mirar para rola mejor. Vamos a mirar para rola mejor. Comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave a espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error, llamado Tierra. Bueno, y como nos sobra tanto y tanto el dinero, nos vuelven a subir la luz, que bien se vive hoy. No sé cuántas veces han subido ya en estos últimos tiempos Pero me suena que varias veces Bueno, encontramos que la tarifa del último recurso Tour eh, de electricidad Sube a partir de este pasado domingo En un 3,95% de media no se libran tampoco el gas natural que lo, lo va a hacer en una media de 2,26% lo que encarecerá el recibo del gas en 14,89 euros al año de media Así está subida de la luz, es una segunda subida en este año Ya que en abril se aplicaba un incremento del 7% Mientras que en el caso del gas Subían un 0,5% en enero Y un, y un 5% en abril ¡Venga, venga, vamos! Los datos de Eurostat eh, confirman, por otro lado, que el precio de la electricidad para usos domésticos en el Estado español se encuentra entre las tres más caras de los 27 estados de la Unión Europea. Yeah. Cuesta 15,97 céntimos eh, por kilovatio o por hora. ...un 25% más eh, que la media europea... ...que se encuentra en el 12,75 céntimos... ...así la decisión del gobierno español del Partido Popular... ...favorece a las multinacionales eléctricas... ...que desde el 97 al 2011 acumulan un incremento... ...de 256,6%, o sea, se pasan 156 puntos en sus beneficios netos y en esos 15 años han conseguido ya 50.034 eh, con 5 millones en beneficios así que como justifican ahora está su vida Nos encontramos que desde 2004 hasta esta fecha ha habido siete subidas de la luz eh, que suman un 30%, algo que no ha supuesto una política de mejoras en la energía, sino un alza de los enormes beneficios de las empresas eléctricas. Bueno, estos beneficios que de forma vergonzosa siguen obteniendo las empresas eléctricas, como decimos... Eh, no os extrañéis que dentro de un mes o dos vuelvan a subir la luz Bueno, entre otros el grupo ecologista Husky denuncia en primer lugar la sumisión del gobierno con la subida del precio de la tarifa de la luz aplicando una medida antisocial asumiendo las órdenes y directrices de las grandes empresas eléctricas ...bueno, no nos extraña esto... ...ya que distintos dirigentes... ...o exdirigentes del gobierno... ...son los mayores accionistas de estas empresas... You might think this is the oh. ...bueno, así nos encontramos... ...en que las presiones que Iberdrola... ...realiza a la sociedad en su conjunto... ...y también a las instituciones públicas con el afán de aumentar su negocio sin control ni cortapisa... Eh, ...descaro en pro del beneficio sin control, en un ejemplo sin parangón y actuación cual lobby... ...que demuestra la actuación antidemocrática que este poder económico tiene. Bueno, con este correo nos quieren llamar la atención asociaciones de vecinos, consumidores y consumidoras, organizaciones sociales, ecologistas, personas sensibles para que esta y otras subidas eh, las enmarquemos en un atropello de una crisis llena de, de voracidad, de los beneficios fiscales y de las facturas para las grandes empresas. el mercado de la luz es un oligopolio y la competitividad es, es escasa, pero tiene mucho poder para influir en las subidas de los precios. La realidad es esa, puesto que en los últimos 15 años la empresa Unesa eh, en las eh, en, <coughs> perdón, en la patronal del sector que agrupa Endesa y Iberdrola, Unión Frenosa, HC Energía y ON ...han incrementado sus resultados y han obtenido millones de beneficios netos... ...no hay crisis para ellos. Ahora Mariano Rajoy autoriza este aumento de un servicio esencial... ...como es la electricidad, en un 3,95% de media para los consumos... Eh, ...sin discriminación horaria... Mientras se adoptan medidas de recortes salarial, recortes de presupuestos para hacer frente a la crisis, dicen. Así que siguen robando a los mismos, siguen robándonos a todos y todas para, para, para llenarse los bolsillos claramente en esta crisis que ellos mismos han creado. Todo esto debemos relacionarlo con la reforma nuclear que pretende alargar la vida de las centrales a 40 años por lo grables eh, y que mantiene la incertidumbre, como hablábamos hace un momento, sobre la central de Garoña. Sí, Menobuski apoya los proyectos locales de producción y comercialización energética que conviertan los consumos en fórmulas de ahorro, reducción de transporte, distancias o dependencias de otros territorios, también del petróleo y de las energías más contaminantes como la nuclear o la térmica. Por todo esto hacen un llamamiento a todas las entidades públicas y especialmente a locales para que en un paso den un paso más eh, y se comprometan y asuman medidas para ganar en eficiencia energética diagnóstico de los modos de producción y consumo público y privado. ¿Y sabías que el Estado español tiene exceso de potencia eléctrica instalada? ¿Cómo puede ser esto o cómo justifican esta última solida de la luz? La potencia instalada total sería de 99.000 megavatios y la demanda máxima sería de 44.000, o sea que le sobran unos cuantos de miles. Así, eh, recordar que hay más del doble de potencia instalada de la máxima necesaria. <risa> Tampoco nos cuentan que el Estado español está exportando energía a países como Francia, Portugal, etcétera. A francia le está vendiendo 3.514 megavatios a portugal 5.823 andorra 264 a marruecos 3.937 serían un total de 13.539 13 de los 25.000 megavatios que les sobra todavía tienen energía para tirar But I don't know, I, don't, I, don't, I, don't, I, don't, I don't. bueno acabas recordando que firma este comunicado busquita de ecologista a 2 de julio del 2012 recordando inversiones amortizables en 8 años según precio del rd o en 16 años según precio de compra de la energía eléctrica no, no, no, no, no así que si no estabas arruinado lo mismo estaba esta subida eléctrica acaba por meterte en el círculo de todos sí. Sí. Sí. Bueno, nos acompaña de fondo Captain Bigfear con el tema Electricity. Sing and feel you to me Thunderbolts caught easily Shouts the truth peacefully Shouts both ya somos campeones de Europa... ...el desempleo juvenil español... ...alcanza un nuevo récord... ...al llegar al 52,1%... ...un nuevo récord... ...el paro de menores de 25 años... ...se registra un nuevo récord... ...en, en mayo... ...ha al alcanzado el 52%... ...el desempleo juvenil... ...crece cinco décimas... ...con respecto al mes anterior... ...cuando se sitúa en el 51%... Estos son datos facilitados por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat Somos campeones en paro Por otra parte España también registra más récord Una vez más la tasa de desempleo general más elevada de toda la Unión Europea Con el 24,6%, tres décimas más que el mes pasado Seguida por Grecia con un 21% ganamos a Grecia también somos campeones ya que la tasa de desempleo más baja se ha dado en Austria, Holanda, Luxemburgo y Alemania así en la, euro, en la zona euro de desempleo alcanza el 11% mientras que el conjunto de la Unión Europea ha llegado al 10% el paro de ambas zonas aumenta una décima respecto a abril llegando a alcanzar nuevos máximos desde el 95 el número de parados asciende ya a 17 con 5 millones de personas en la eurozona y a 24 con 8 millones en los 27 27 países euros entre las mujeres el paro ha llegado al 11% en los países de la moneda única y al 14% en los 27 que serían 9 con 6% en mayo del pasado año <risa> somos campeones de europa sí. Oh, how come a day It's like a day Oh, stay alive Oh, stay alive Six-Sang Wanderer Six-Sang Child Six-Sang Traveler Falling less and mild Found his wheel uh, In nature's sea Twist his face never been Six-Sang Wanderer Six-Sang Wanderer six Bueno Y en este zigzag nos vamos hasta Brasil, eh, pasada esta primavera con una flor de mandacarú. <risa> suavízate su comandante que ya vamos llegando Manda caru Flor de manda caru pra mim que é pra botar no xaxi encima da televisión manda caru una flor dessa do sertão Uma flor de cardo pra alegrar meu coração só pra guardar de recordação do tempo da menina hoje record carece com uma prece sem fim mandar caro vou de mandar caro pra mim Manda caro vou de mandar caro pra mim Manda caro vou de mandar caro pra mim que é pra botar no chxi em cima da televisão Alegra meu coração pelo correio de caminho No barco do São Francisco Peço que você se apresse Que a saudade é ruim Manda caro, florim, e manda caro pra mim Manda caro, florim, e manda caro pra mim semanas las luchas mineras se eh, siguen en pleno apogeo así los mineros con el pleno apoyo de vecinos y vecinas de sus comarcas inician una lucha que consideran y acertadamente es la última para conseguir el, el mantenimiento de sus puestos de trabajo y del sector la lucha minera nos cuentan desde la en que nos está enseñando una vez más que todas las formas de acción son legítimas aunque no siempre digan que sean legales para conseguir un objetivo que socialmente es necesario comprendido y apoyado la única limitación a las formas de lucha es que éstas sirvan para que el movimiento avance y el apoyo social se amplíe de la línia recordar los encierros en las, en las galerías mineras en los cortes de las carreteras la resistencia ante las fuerzas represivas cuando éstas intentan impedir las movilizaciones manifestaciones o la tercera marcha negra que se dirige a madrid la lucha minera eh, forma parte de la esencia de la lucha histórica del movimiento obrero en el estado español del cual la minería es, es una expresión fundamental así allí por donde pasa esta marcha minera al menos hasta ahora la gente se vuelca para apoyarlos el domingo el pasado domingo llegan a un pequeño pueblo de, de tierra de campos en mota del marqués y toda la comunidad les expresa su apoyo bueno por lo que tenemos información eh, ayer lunes eh, llegaban a tordesillas y hoy martes en medina del campo ambas villas comuneras también Bueno, nos imaginamos que la llegada a Madrid va a ser apoteósica. La lucha de la minería, eh, como decimos, es la expresión actual del movimiento trabajador mejor organizado y co coaccionado de resistencia contra los recortes que está imponiendo el Gobierno del Partido Popular. Recortes de la mano del capital financiero europeo e internacional, esta sería la expresión de la dignidad y del realismo en cuanto a cómo hay que hacer las cosas recuerdan también que la ducha minera alcance no sus objetivos sería vital para todos y todas para las propias comarcas mineras desde luego pero igual de igual manera lo es para el conjunto del pueblo trabajador y si sería la primera victoria importante en este ciclo de brutales recortes en el que hemos entrado ello va a generar ánimo y confianza en otras luchas populares dicen y sí. y Bueno, se nos estaba alterando el subcomandante por este este tema de, lo, de la lucha minera. Tranquilo, tranquilo seguimos seguimos está esta marcha negra que para las propias comarcas mineras desde luego es muy importante bueno no es de extrañar dicen que los dos grandes sindicatos estén maniobrando para debilitar al movimiento de solidaridad con esta tercera marcha negra y la propia marcha evitar que esta pasada por valladolid es un claro ejemplo de ello Finalmente bueno, los mineros avanzan en su lucha cada vez más arropados socialmente pero con menos repercusión mediática. La Eurocopa con la que nos hemos encontrado a todas horas en los medios de comunicación han silenciado estas y otras luchas. Ha sido que en sí mismo podía ser un elemento un elemento de satisfacción para cualquier ciudadano ...se ha convertido en un elemento mediático... ...que pretende reforzar un españolismo... ...de la peor calaña... ...el bloque dominante español... ...y su brigada mediática... ...sólo sabe cantar... ...soy español, soy español, soy español... ...el que no quiere ver la Eurocopa... ...parece que es tonto... ...o se sale del rebaño... Bueno, así como recordábamos, el Estado español, que es el que tiene un mayor porcentaje en Eurocopa de paro global y en paro juvenil, sector en el que ya, como decíamos, alcanza un 50%, en donde el fracaso escolar es mayor y en donde la corrupción política financiera es sistemática y generalizada. Un Estado que se queda, se queda vacío de proyectos para sus ciudadanos ...y se enorgullece... ...de gastarse miles y miles de millones... ...en jugadores de fútbol... ...bueno, estos jugadores de fútbol... ...que los medios de comunicación... ...dan su apoyo a todos los que estamos sufriendo esta crisis... ...pero todavía no hemos visto que ninguno haya dado... ...un tanto por ciento de todo lo que han ganado... ...a todas las familias que están siendo desahuciadas, por ejemplo. ¡Agrégame a Facebook! ¡No te voy a agregar! ¡Eres muy tonto! Si nada más que para contestarme llamas me has tenido que agregar... ...ya más agregado sin quererlo. ¡Ja, <risa> ja, ja, las tierras! ¡No, diez cuartos! Desde este momento tú y yo... Hemos terminado. Ya te tengo, André Quería. Ahora prepárate a morir. ¡No! ¡Ese ¡Me ha gorrino! ¡No! va a vender el radio por fin las tierras esas o no? <risa> Que más que yo, don ese, que el que más que <risa> Vamos a echar un trago, hombre. Está cayendo una calina, con mala gracia. Ah, no, y no más, tengo prisa. ¿eh? ¿Eh? Si tiene prisa, claro, como es el notario, ¿eh? Cuánto tiempo que estás fuera, deja sin firmar y deja de ganar. Eso. Es lo que tiene el notario, que te está paguen ahí por poner la rúbrica, ¿eh? Que no, para tanto, don Messi, no me digo, no para tanto que, que tengo la tique, no. Que no es para tanto. A mí esta tierra de que yo, mía toda, toda mía, toda la tierra en el pueblo. Y que la ha pago sus buenas perras por todas las fímicas que machado. No es eh, tanto como parece. Claro, claro que sabe raro. No ha de saberlo. Si ¿Sí lleva plutonio. Lo que está usted oyendo. Esto es un vino que he hecho yo macerado en la Cuba metiéndole plutonio y canela. ¿Por le has echado eso? Pues para quitarle el saludo. La canela no, el plutonio ese. A volverlo radiactivo. <risa> Provocaron al innombrable. Ahora. No, lo siento. ¡Viva Ahí está lo que te queda, pero radioactivo. <risa> hay que píqueme, hay que píqueme, a pica, hay que píqueme, hombre. ¿Me pique? Me... El cerdo ibérico siempre reincide. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Pero no sabe lo que le espera. Maestra Agujas, ¿te suena esto? Sí, ¿y qué? sí. Por esa misma regla de tres te tiene que sonar. ¡Es otro! Espera un momento, hombre. ¡Sugo a ¡Yay! ¡Ah! ¡Mira, hermano! ¡Miren, miren, espera! ¡Yay, San Manera! The following tone is a reference tone recorded at our operating level. love Swire so sure and children, painted joy, sunshine bright, girl and boy. Yeah, tricks and candy sticks, peppermint cat for my toy. Yellow brick, black horseback. Keep on walking don't look back. I walked along happy and then came back. to follow the yellow big road. Más cosas que no nos cuentan por la televisión Un ataque sin precedentes según denuncian algunos vecinos y miembros sindicales Ante la agresividad de los agentes que se adentran por todas las calles de la localidad de Ciñeras ...golpeando las puertas de las viviendas... ...y apuntando a todo aquel que se les cruza. Bueno, vamos hasta Ciñeras... Eh, ...zona minera también... ...donde las calles se vuelven a convertir... Eh, eh, ...hoy martes en un campo de batalla... Eh, de batalla ...entre antidisturbios de la Guardia Civil... ...y los piquetes mineros... ...en protestas por los recortes de la minería... Bueno, así el fracaso de la reunión con los ministros de Industria en la que se retira, se reitera, perdón, eh, que las partidas para la minería del 2010 ya están cerradas, ha abierto la caja de Pandora y desatado la ira de los mineros leoneses que ya advertían que esta situación nueva sería una nueva tomadura de pelo tendría como respuesta el recrudecimiento de las medidas de protesta <música> ...en estos días el inicio de la marcha del carbón... ...frena los cortes de carretera... ...y las protestas que en la última semana... ...tan solo han sido estignificadas... Eh, ...por las mujeres mineras... ...a través de cortes pacíficos en esas zonas... ...sin embargo la persistente postura del gobierno... ...de cerrar la minería... ...ha provocado que los cortes de carretera... ...y de las vías férreas... ...vuelvan a formar parte de la reivindicación minera... ...en esta provincia... Bueno, así pasadas las diez y media de esta mañana Un grupo de mineros cortaba la Nacional 630 Con varios piquetes formados eh, por quitamiedos eh, Troncos, contenedores, neumáticos ardiendo, etcétera Allí, con los rostros cubiertos Los mineros aguardan la llegada de los antidisturbios Anunciando una guerra que no tarda en estallar la cachas sin estar ben pasuit Bueno, así buscando más información, eh, encontramos que ...que cortan, la, los mineros cortan la Nacional 630... ...apenas contienen el avance de los efectivos de la Guardia Civil... ...llegados a ese punto para levantar los cortes... ...hora y media después de que estos dieran comienzo. Sin negociación ninguna, eh, ni avances ni retrocesos... ...los agentes acceden a la localidad a través del paseo Benesga... Eh, ...así como por los montes que rodean la localidad... ...que durante unas horas se transforma en una escena bélica. Bueno, algunos vecinos denuncian... ...que esto ha sido un ataque sin precedentes... Eh, ...ante la agresividad de los agentes... ...que se adentran por todas las calles de la localidad... ...golpeando las puertas de las viviendas... ...y apuntando con sus armas a todo aquel que se les cruza durante horas la tensión se palpa en cada esquina de ciñera donde se hace incesante el, el sonido de los petardos y de los disparos de la policía una jornada que además se salda con la detención de dos miembros trasladados a la comandancia de león donde un representante de ugt y un abogado median para conseguir la libertad este Just like said, oh, she's hot. bueno durante horas la tensión se palpa en cada esquina como decimos una jornada que además se salda con detenciones y bueno desde desde laIN eh, tenemos un vídeo que me imagino que será de este, de este momento. Hola, hola. Que viene la música. Vamos a ver el primero. No viene ni camello ni nada, <risa> toda va. Si, nos estáis bien. Mira, quente, quente. ¡Para, para. Hey, para, para. Para, para, para, para, vale. para! No, no, C no, well, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí, que se ha acabado como... ¡Venga, quente! Todos a la vez. ¡Va! ¡Va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Van, vamos, vamos! ¡Van, vamos, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! Vai ganhar, vai. Ah. Vai tentar com o meu. Tá. Tá tentando ver aí, meu. Ah. Vai tentar ali. Quando mais à já. Real day. You get to melt your hole and swallow your hole. And I will lick you every way is big and every way you take driven I want to hold your hand I want swallow you whole and I will lick you every way is big in every way you take I know what I can do Whatever needs to do Where to go? que a todos todos los que podáis ver este vídeo eh, está colgado en caos en la red punto org punto net perdón Pero no sabe lo que le espera Maltrabujas ¿Te suena esto? Me da su permiso, señor comisario Disculpe si vengo muy mal enterasado Yo soy por acero y he caído al rosario Llevando los los cientos en el entripado Quizás usted piense que soy un macerero Yo soy gaucho honrado, a carta cabal No soy ni borracho, ni soy un cuadrero Señor comisario, yo soy criminal Arrésteme sargento y póngame cadena Si soy un delincuente que me perdone Dios Yo sigo un criollo bueno Me llamo Alberto Arena Señor, me traicionaban y lo maté a los dos Mi china fue malvada, mi amigo era Mientras me fui a otro malo, me bajó de una infiel las pruebas de la infamia las traigo en las maletas las trienzas de mi china y el corazón de él me sargento, que no me retomo yo quiero que sepan la verdad de a mí la noche era oscura como boca y lobo, testigo solito, la luz de un candil, total coacinada, un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se halló para yo encontré dos vainas, para mi pacor. Arrétene, sargento, y póngame cadena, si soy delincuente, que me perdones, Dios. Volviendo por el aire, vamos viendo un sitio para bajar y aparcar. Vamos a ir ahí con una esplanadita, vamos a ver si se puede. Parece que hay follón también ahí. ¿eh? A ver, su comandante, ¿cómo lo ves? Toma, picolete. San Fermín. Va. Va. Toma. Bueno. No sé, no, no sé si es bueno llegar a aparcar aquí, ¿eh? Vamos a aguantar con la nave aquí A ver si se acaba la cosa Mantén los motores Sub Lo de sub no es de sub Es de subcomandante ¿eh? Ven aquí ven. Vamos a ver si podemos Aparcar aquí, no, aquí está jodida la cosa ¿Eh? tenemos no está energía para mantenernos aquí. mira mirad. Mira cómo vengo yo. Es sangre de un compañero, mirad. Toma picolete. La luna al co. ¡Vamos! ¡Dale, va? va. va, va. sí, por detrás. No, cuidado. A chachalala, a la chalala que vienen. Por eso. Hey, nadie las retaguardia. Vamos, vean. Nadie. Yo hago una ronda por atrás. ¿Eh? por no sí. yeah, pues lo todo. ¿eh? Son 75 minutos, eh. Igual, vamos, vamos rápido. No, Yo claro. Bueno, claro, claro. Bueno, claro. parece que queremos acabar el programa de hoy, pero nos está siendo un poco difícil. Estamos aquí en Asturias y no estamos haciendo contactos más para nada sin guardias civiles acosados. Eh, ahí ¿Sí? se va. Antes un trago ahí, eh. ¿Sí? No se preocupen, pegaron un par ahí. Lacharon. Lacharon. ¿Y? Claro, está la Refuerzos. Hasta que entra, la pasare los bueno, que están ya ver si fruto en el cuento ya ...como unas... ...una praderita... ...o no prader esta desierta... ...vamos a ver si nos podemos acercar... ...esperemos no molestar mucho... ...a los pajarillos del prado... ...mira si, sí, aquí mismo... ...aquí para, para, para... ...aquí, aquí, aquí... ...aquí, aquí guapamente guay estamos ya hemos acabado por hoy este martes recordaros que vendremos la semana que viene con más de lo que nos llegue al correo agureta hondo pasa seguiremos la lucha de los mineros por allá por donde vayan y Y eso, sacar y mandar desde aquí un fuerte abrazo y saludo a todos y todas los que están ahí luchando. Adiós muchachos, compañeros de mi vida Barra querida y apenas tiempo me toca a emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me recino, contra el destino nadie la calla. Se terminaron para mí todas las barras, en mi cuerpo enfermo no resiste más acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en años disfruté cerquitos de mi padre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa no y quebrioso de amor le di mi corazón más el señor es en los ojos de su encanto hundiéndome en el llanto, me la el Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy atestumbrado, lo no voy a respetar. Fue pues mi vida deciso con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. con lágrimas sinceras derramo mi partida, por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos, él era mi les voy con toda mi alma oh, mi venida. Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquel tiempo Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno Contra el destino nadie en la sala Se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste el mar. <totipos>